Travesía, un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Oportunidad para compartir dos horas de lo que entendemos buena música, cosa que vamos a hacer no solo con todos ustedes, claro, sino también con los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Y la música va a empezar con una artista portuguesa de una enorme jerarquía, se llama María Joao. A veces uno la confunde cuando busca determinados datos con María Joao Pires, que es una enorme pianista vinculada a la música clásica. Esta no, esta es una vocalista, una cantante nacida en Lisboa, que bueno, ha jugado con el jazz y con la experimentación desde hace muchísimo tiempo. Y la noticia tiene que ver con que. Va a estar presentándose en Bahía Blanca con un guitarrista que se llama Carlos Carlos Huinca. Y bueno, a propósito de esa situación, lo que proponemos es dedicarle este primer bloque del programa a ella y de paso les voy contando algunas de las actividades que va a haber en este Festival Internacional de Jazz organizado, bancado por la provincia de Buenos Aires. Se Me ocurrió que íbamos a pasar el primero de los discos, y por supuesto,、eh, bueno, después las cosas fueron modificándose. Así que lo que les propongo escuchar es un disco que también tiene sus años y que es del año 1991 y que lleva por título simplemente María Joao Sol y que incluye al grupo Calviva, que es una.、Uh, Una agrupación de músicos portugueses de enorme jerarquía. Mario l a g u i n a en el piano, José Peixoto en la guitarra, igual que Emenio de Melo, Carlos Vica en el bajo, José Salgueiro en batería y percusión. Y aquí lo que hay es digamos, un acento claramente vinculado al jazz y a la música de su propio país, a la raíz portuguesa, en todo caso al fado. Y el género tiene que ver obviamente con la canción. Así que yo les propongo meternos primero en ese disco que tiene que ver con buena parte de los comienzos de Joao, que estaban más vinculadas a la cuestión jazzística, porque en realidad ella triunfa en los festivales más importantes de Europa como cantante de jazz、eh, y después empieza como a recorrer inversamente la música de su propio país, ligarla al jazz y a partir de allí descubre. Un, un mundo de posibilidades realmente ilimitadas. María Joao, en el comienzo. it y o e Esta es María Joao junto a su grupo Calviva. El disco se llama Sol, es del año 1991, y los temas que compartimos e r a n Un Día Entero y recién Los Amantes Sin Dinero. Lo que decía era que de alguna manera jugábamos con lo de María Joao en este primer bloque completo, fundamentalmente porque va a estar cantando el día 26 de noviembre en el Teatro Municipal a las 21 horas junto al guitarrista Carlos Winka, un músico de Brasil. Y bueno, esta enorme cantante portuguesa dentro del marco del Festival Internacional de Jazz de la provincia de Buenos Aires. Pero no está sola, no va a venir sola, porque el día anterior va a estar tocando también en el Teatro Municipal de Cookers, algo así como los cocineros. Y cuando uno rápidamente busca quienes lo integran, descubre a figuras legendarias. El pianista es George Cables. Yo No sé si va a venir el septeto completo, pero、eh, eso lo vamos a saber un poquito más adelante. Pero el pianista es g o r g Cables, el contrabajista es Cecil McBee. Si alguien escucha jazz habitualmente, se va a dar cuenta de que Cecil McBee grabó, no sé, siete millones de discos con los distintos、eh, artistas. Eddie Henderson, uno de los saxofonistas,、eh, David w e i s s tocando trombón. Es decir, estamos hablando de músicos de una. Jerarquía absolutamente probada y que, tiene, que tienen largas carreras artísticas、eh, de manera individual y que se han juntado y que, bueno, están grabando este material dentro del terreno del bop y del hard bop y les va muy bien porque, porque son músicos que a esta altura del partido se las saben todas. Bueno, después de eso, el día 27, de c o o k e r s el 25, María Joao, el 26, el 27 va a haber un doble show. Primero va a estar m e l i s a Aldana, que es una saxofonista chilena muy joven, que, que está tocando Bárbaro. Nosotros hemos presentado sus, sus discos aquí en el programa. Y después va a tocar、eh, m e l i s a Aldana con su grupo. Y después va a tocar Homer Vital, que es un contrabajista israelí que、eh, de, digamos, juega también con la cosa experimental en algún momento. Suele tocar con Avishai Cohen. Pero no e l a v i l a d i c o h en contrabajista que todos conocen, sino el trompetista que se llama Igual y que también está un poco loco y que,、eh, digamos, ha cambiado radicalmente de sonido hace muy poquito tiempo porque grabó para SM su primer disco cuando venía grabando en sellos、eh, de su país o en los Estados Unidos otro tipo de material. Y. Para cerrar ese show de grandes artistas y demás, va a estar tocando en la Plaza Rivadavia el día lunes, alrededor de las 21 horas, el Negro Rada, con una orquesta bastante grande que se llama Confidence. Pero bueno, no va a estar solo, porque antes que él va a estar tocando el trompetista argentino Gillespie, y antes que él va a estar Sudestada, la Sudestada Big Band, una. Este, banda local de enorme jerarquía que viene trabajando hace ya bastante tiempo y que hace muy poquito estuvo tocando en Fórum y dando una demostración de que cada vez están sonando mejor y cada vez están más maduros. Pero bueno, todos estos músicos van a cruzarse con la sudestada Big Bang que va a tocar previo a alguno de estos conciertos en la Sala Pairó. También va a estar、eh, el grupo Supernova, trío junto a. Algún músico invitado, un grupo de fusión que se llama a b e m u s un grupo de Mar del Plata que ahora no recuerdo su nombre, y algún que otro este, músico más jugando con, con toda esta cuestión. Y después de cada uno de estos shows, la mayoría de estos músicos se van a cruzar a Forum y van a hacer Jam Sessions. Y bueno, además de eso, van a hacer cruces, y va a haber clínicas, y va a estar. El crítico Diego Fisherman, amado por algunos, odiado por otros, que también va a venir a presentar alguna este, propuesta auditiva, es decir, la movida va a ser grande. Frente a todo esto y tratando de que、eh, los precios sean razonables, nosotros lo que decidimos es que hoy era simplemente la oportunidad de contarles todo esto como para que vayan haciéndose la idea y que puedan compartir un rato. De María Joao.、Jesus. I know you're looking out for us, but maybe your hands are not free. Your father he made the world in seven, he's in charge. Listen over the rhythm that's confusing you. Listen to the riff in the saxophone. Listen over the hum of the radio. Listen over the sound of blades in rotation. Listen through the traffic and circulation. Listen as hope and peace try to rhyme. Listen over w a r c h i n g bands playing out their tongue Wake up Wake up, dead man in here to find yet the thought of losing you's been hanging Coming back soon, you don't know. Never know. Well, I'm a girl of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. Cause they all Picking me apart, trying to tell myself I have no reason. You whisper someone's name. But when I ask you all the thoughts you're keeping, you just say, Nothing's changed. Well, I'm a girl of many wishes. I hope my premonition misses. But what I really Let me hide, cause they always. Esta notable cantante portuguesa, María Joao, va a estar cantando en el Teatro Municipal el próximo 26 de noviembre dentro del marco del Festival Internacional de Jazz de la provincia de Buenos Aires. La escuchábamos desde un disco que se llama Undercovers, algo así como eh, eso: eh, temas que son interpretaciones de, de grandes. Grupos. El primero de los temas era de YouTube, se llamaba Wake Up Dead Man, algo así como Levántate, Hombre Muerto. Y recién la versión de un tema de Stevie Wonder, llamado Lately, en la particular versión de ella y Mario Laguinha. Lamentablemente Laguinha no va a venir. Este es un disco del año 2002.、Eh, hace seis, siete meses presentamos la muy particular versión. De la ópera Porgy and Best, cantada por María Joao. La presentamos con una enorme orquesta, cantando junto a un、uh, belga, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero muy interesante. Es decir, es una、eh, cantante abonada realmente a Travesía porque tiene una enorme jerarquía, un gran talento. Dicho esto, simplemente la invitación para que empiecen a prestar atención a lo que va. Hacer este festival internacional y no se pierdan estos grandes artistas.